El Yo lope... que soy Lara Moyano Silva Sí, y... y... En la operación técnica, sí, Pablo Uso perfecto Hello, eh, Hola, y tu nombre? Diego Gael Natsman Soria Sí, cómo me vas a conocer a tu propio nieto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 Te pasa la basura brilla en tu casa como me puedo sentir hoy como me puedo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 that bomb. Nu uitați să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 la gafa es una vaca larga. ¿Estás escuchando por la otra oreja? Bueno, y tenemos varios mensajes. ¿Voy a los mensajes? Sí. Pero me anunciás, Lara...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 Gracias, Marcelo. Nos vemos. Gracias, Edu. Nos vemos el jueves en la pileta. Hasta este mate, mates, sos un Por genio. Por supuesto. No, no, y, y vos no, no me vas es... en la pileta y bueno, eh vos no, venís eh... con tu tupper sí. y no me convidás <risa> nada mientras yo nado. Bueno, este <risa> Así que y te paso música Dale, muy bien. Bueno, nos vemos, abrazos. Gracias, gracias, chicos. Ahí es...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 Roman!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 să văr la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 Estoy viendo mi camino, el descaméndo viendo en mis venas, descapo y siempre es lo mismo.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 Soldados valientes del general Morelos Soldados valientes del señor Morelos Aboque cañones y haga prisioneros Soldados valientes del señor Negrete Toque la de huello y entre la machete Soldados valientes del señor Galeana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 Guacamaya blanca a dar la noticia vino cuidado con el tirano chatita juan alvarez nos previno una guacamaya blanca a dar la noticia vino cuidado con el tirano chatita juan alvarez nos previno ay la la la ay la la la ay la la la, la, ay la, la, la, la, la, la, la. cuidado con el tirano chatita juan alvarez nos previno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 Un dijo, hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, Chetita la libertad como un for. Un guacamaya dijo, hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, Chetita la libertad como un for. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la, Aquí el tirano es Santana, Chetita la libertad como un for.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 Guaparral y la boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre. Que andaba combatiendo en la guerrilla, hay en Chihuahua, parral y las boquillas, al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua las la semilla, los campesinos.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 María Chi San José por otro deja México engalanado Está lleno de contento A su poder ha llegado El hombre de Ga talento México está engalanado Está lleno de contento A tu poder ha llegado El hombre de Ga talento la lista. A los agaristas, es del segundo gobierno. Gritan en Michoacán, estado de galardón, porque entre sus hijos tiene... De condición, difícil pan en Michoacán. Estado de galardón, porque entre tus hijos tienen un hombre de condición. ¡Viva General, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Viva los agradistas! orgullo de la nación! ¡Viva General, muchachos! Así como están oyendo, ¡viva los aguerristas! es el segundo gobierno. el poder, muchachos desde Jalisco, venimos a conocer, al gran hombre de Quilquilpan, que ya recibió el poder. ¡Viva, federal, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Que vivan los sagradistas, orgullo de la nación! ¡Viva, federal, muchachos! Así como están oyendo, ¡que vivan los sagradistas, es el segundo gobierno!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 Boicot de rock pesado de España Hasta la victoria, siempre Venceremos Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Con el sol de tu bravura me puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la enseña de transparencia de tu querida presencia, comandante Lleguébara, de tu querida presencia, comandante Lleguébara. Tu mano bloqueo se hay fuerza, sobre la historia dispara. Como toda Santa Fiera se despierta para verte. Aquí se queda la Clara. La inalcanzable transparencia de tu querida presencia. Como Dante llega a De tu querida presencia, como Dante llega a Conduce a tu empresa, todo espera la silueta. De tu esto, divertorio. Seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos, y nosotros adelante. Hasta siempre con adelante. que se queda la clara. La alegría transparencia, de tu, la presencia, como ponte, de tu querida presencia, comandante, Che Guevara. Domandante Che Guevara. La Otra Oreja. Buenas noches, eu amasem a